Y aquel jardín loriqueño lo olvidarlo c o r t a t e una flor, era la flor de tus sueños y por eso le di ตอนนี en os, iendo, ena, a เธอเศร้าตอนนี้เธอเศ e ้า Por tener excelente mujer, Dios mío, Dios a í o